Eh, el tapia que ha llegado acá, bienvenida. Muchas gracias, Mari Mari Lamuén, Mari Mari Kompuché. Eh, recuerdo yo, días previos, horas previas a, a este trístico verde asesinato de Rafael Nahuel, estar acá en la radio, enterarnos lo que estaba haciendo ese brutal desalojo ordenado eh, y que también nos enterábamos que en el listado que se daba a conocer de las personas detenidas estaba vos y ahí empezamos también con Ana, Este, Ana muy choqueada porque entendíamos y después todo el día buscando información hasta que en el programa me acuerdo que hace karina por la noche pudimos tener tu palabra y para mucho que escuchábamos la radio la tranquilidad de que ibas contando la tranquilidad de que habías salido pero también el dolor que significaba haber vivido esa jornada no sé si llevarte a ese día te hace bien o no pero me imagino que en esta fecha de, debe pasar por vos todo esto no todos estos días todas esas horas. ...toda esa recuperación... ...en dimensionar lo que era una machi gestándose... ...eh... ...eh... ...sí, sí, sí, en primer lugar, bueno... ...mi, mi participación en la recuperación era... ...especialmente por, por el valor... Eh, ...el peso cultural que tiene... ...para, bueno, para el pueblo mapuche y espiritual... Eh, ...el levantamiento de, de una machi... ...eh... ...creo que ni remotamente nos hubiéramos imaginado... ...ese tipo de situación y de la forma ilegal... ...en la que se realizó... ...eh porque se muchas cosas, pero en la realidad fue esa. Eh, y me da mucha bronca cuando me hablan de ilegalidades ante una recuperación, cuando todo el procedimiento fue ilegal, desde que, don, desde el comienzo, desde que no hubo una mesa de diálogo previa, desde que no hubo orden de desalojo, desde que llegaron a la madrugada, desde que a nosotros nos apresaron varones, desde que no estuvieron incomunicadas, desde que no estuvieron presa con los niños... Eh, Bueno, después de la brutalidad, no del hecho eh, No sé, a plena luz del día Se vio en Plaza de Mayo Cómo eh, reprimían a, a abuelos eh, No se imaginan lo que pasa dentro del monte Cuando no hay señal Cuando está todo vallado eh, Cuando la impunidad puede eh, salir a la luz Así como si nada, cuando se puede hacer Eh, este tipo de procedimientos como si nada y cuando pueden mandar a un francotirador a matar a un niño de 21 años como si nada Adrián eh, escuchaba o contaban quienes en ese momento podían narrar parte de lo que ustedes les iban contando lo que fuese desalojo brutal con las fuerzas de seguridad este apreciándolas a ustedes eh, golpeando a niños atando a niños incluso utilizando palabras de la lengua me contaban este eh, eh ¿Recordás todo eso? Te, te, cada tanto se te viene, ¿así? ¿Cómo es? Eh, bueno, más o menos fue hacia el mi día miércoles, 22 creo que fue, eh, llegó la fiscal y su secretario a una supuesta mesa de diálogo, una instancia de diálogo en la que nos dijeron, o se van o lo sacamos por la fuerza. Eh... En ese momento eh, los Lamuén se empezaron a asustar y a decir no, van a venir, nos van a venir a sacar, esta noche van a venir. Yo diciéndole, chicos, tranquilícense, no pueden venir, no presentar una orden de desalojo, no pueden venir a la noche, es ilegal que vengan a la noche. Y me sentía tan idiota, me sentía tan tonta después. Eh, creo que siempre parte de mi discurso fue tenemos que saber nuestros derechos y, y hay que tomar conciencia de que eso hoy en día no sirve de nada realmente no sirve de nada eh, esa noche tipo 3 de la mañana ya se sentían los autos que se estaban apostando afuera eh, y los gritos de los chicos diciéndoles que, que llegaron eh, tipo 4 de la mañana se empezaron a sentir los disparos los chicos estaban un poco más abajo de, de donde estábamos nosotros nosotros estábamos un poquito más arriba eh, éramos 8 personas las que habíamos en el momento en el lugar y eran más de 400 efectivos Eh, nada, se empezaron a ver a los chicos que iban subiendo, corriendo, todos ensangrentados y nos decían, corran, corran eh, un par de, de chicas se quedaron ahí con, su, con sus nenes eh, la machi y yo salimos corriendo eh, cuando salí corriendo, una de las nenas se asustó, de 3 años y yo la alcé y salí corriendo con la nena eh, se escuchaban los tiros, aparte era de noche, no se veía nada es una zona de bosque eh, en un cerro eh, eh, era imposible correr con la nena eh, porque era era más probable lastimarla que realmente poder escaparse eh, y lo único que detiné fue a tirarme al piso eh, cerca de una cascada que había eh, para que no le toque, porque un disparo de esos eh, para la nena eh, hubiera sido terrible no solo eso, yo en ese momento creí que eran balas de de goma, que seguían siendo balas de goma. Y en realidad, cuando solamente cuando entraron fueron balas de goma, ya a la altura donde estaban los niños eran balas de plomo. Eh, la nena gritaba, me van a matar, me van a matar. Y, y ahí fue cuando nos encontraron. Me sacaron a la nena, me empezaron a pegar. Yo estaba boca abajo en el piso. Eh, cuando me levantaron, veo que estaba la machi un poquito más arriba de donde estaba yo... ...la estaban haciendo comer tierra... ...y ella gritaba... ...eh... ...en Mopsungun... ...eh... ...ahí me, me bajan... ...y cuando voy bajando... ...veo que tienen a las mujeres y a los nenes... ...de rodillas, esposados... ...y un milico les tiraba... ...eh... ...gas... ...eh... ...cuando ya los tenían reducidos... ...eh ahí nos bajaron a la ruta nos tuvieron a la ruta desde las 5 de la mañana hasta las 11 del mediodía las nenas llorando, porque aparte el gas pimienta se activaba cuando se les escapaba una lágrima era había un nene de un año que la mamá no lo podía amamantar y ella estaba toda llena de gas pimienta eh, nunca supimos quienes eran los que nos, nos habían reducido porque ninguno estaba identificado eh, estaban encapuchados Estaban encapuchados y, bueno, por lo menos el que me agarró a mí estaba todo camuflado con esos trajes como militares y toda la cara pintada. Eh, el juez y la fiscal estuvieron presentes, no adentro del territorio, pero afuera, viendo toda esta situación todo el tiempo. De hecho, en este momento, el mismo juez que, que ordenó el procedimiento es el que se está investigando a sí mismo. Está investigando sus ilegalidades y eso es increíble. Eso es una de las cosas que después... Para que ellos que están escuchando puedan entender, digamos, el juez que ordena todas estas irregularidades que está escuchando cómo ocurre el allanamiento es el propio que tiene la responsabilidad de investigar cómo se hizo el procedimiento. Claro, claro. No, es increíble. O sea, es increíble. y acá modo? es donde hay una conexión en el mismo hecho de cómo lo mal que trabaja y, y cómo la justicia está al servicio del poder, porque lo mismo pasó, recuerden ustedes, con Santiago Maldonado, el mismo juez, o tranto, que había ordenado la, el el despeje de la ruta y, y todo, es el mismo juez que después estaba encargado de investigar qué había pasado en esa represión brutal que terminó con la vida de Santiago. Otranto era el mismo, por eso que después se lo termina apartando, algo que no ha ocurrido acá en, en, en esta recuperación de Mascardi. Claro, y creo que una de las razones principales fue el peso que tiene la gente y, y el nivel eh, mediático que tomó el caso, ¿no?, Eh, para poder llegar a eso, porque realmente si esperamos que la justicia eh, por su propia cuenta eh, lo, lo haga, no no va a ser así. De hecho, después de que nos liberaron, eh, al otro día fuimos a presentar un corpus y no nos dejaron directamente entrar al juzgado, y eso también es ilegal. Eh, nuestra abogada pudo entrar al juzgado para presentar un amparo por los chicos que habían quedado arriba del cerro, eh, y nos aseguraron de que no iban a poder entrar o sea, que legalmente no podían entrar. Eh, y al los dos días al día eh, mandaron a... Porque fue eso. No fue una represión. Represión vivimos nosotras. Rafa no vivió una represión. A Rafa directamente mandaron un francotirador que estaba atrás de un árbol. Que disparó. Y se fue. Y disparó a matar. Eh, porque... Cuando Rafa le dispararon, estando sentado, eh, después de, de una pequeña ceremonia que se hace la mañana para, para saludar al sol y recibir el día, eh, estaban charlando y, y él grita, me pincharon. Cuando él grita eso, Johanna se da vuelta entonces el tiro le pega en el hombro, si no iba directamente al pecho. Eh, lo mismo con el otro lamón que tiene un tiro, que fue el que se atinó a tirarse arriba de Rafa para que no le dispararan de nuevo y el tiro le dio en el brazo. Y, y nada y ese miedo a ver a que desaparecieran el cuerpo a que, que trataran de borrar la evidencia por eso fue la decisión de, de los chicos bajar, bajar. Y, y entregarse por, por por la seguridad de que el cuerpo no desaparezca que no, no no puedan eh, borrar la evidencia y increíble es que los chicos que llevan el cuerpo de refa son los que Único que está, hasta ahora están imputados en la causa también. Sí, sí, eso es increíble. Bueno, también cómo se fue manejando el tema eh, mediáticamente. Eh, de lo único que se hablaba era si había o no había armas como para justificar lo que había sucedido. Eh, de hecho, hoy en día también es como... Realmente se está pidiendo justicia por el asesino de Rafa porque no, no hay tanto que buscar. No era que mandaron a 400 efectivos, como en nuestro caso. Eran contados los que mandaron. Mandaron a francoteadores específicos y ellos saben bien a quién mandar. Eh, y ya pasaron dos meses y se sabe muy poco. Eh, se hablan muchas cosas, pero de lo que realmente pasó se sabe muy poco. Eh, de hecho, las causas están como... Eh, no sé, muy raras. De hecho, mi causa está perdida. De Bariloche acá se perdió. Eh, eh, a mí me pusieron varias condiciones. Eh, tengo que firmar cada cierta cantidad de días. Tengo que pedir permiso a cada lugar que voy. Pasar la data a cada lugar que voy. Eh, no puedo salir del país. Eh, y bueno, y si no cumplo esas, todas esas condiciones, eh, puedo ir presa. Y no les he podido cumplir. Pero porque mi causa está perdida. Y es increíble, y no tengo respuesta, los abogados no entienden. Y eso, vi llorar al abogado diciendo, con impotencia, diciéndome, yo no te puedo asegurar tu integridad física, yo no te puedo asegurar nada, porque en el momento en que les aseguré que esto no podía pasar, que legalmente esto no podía pasar, pasó. Entonces como que estamos en un agujero increíble, donde nos vemos totalmente vulnerados de... De todos, del de, sistema NOS, como siempre, ¿no? Pero se, se está viendo muy fuerte, se está viendo en las calles, se está viendo en, en, en las marchas, se está viendo a plena luz del día, eh, en una supuesta democracia, ¿no? Ailén, quiero estamos hablando con Ailén Tapia, ya estuvo cuando se hizo el, el primer allanamiento, represión y, y luego a las pocas horas terminó la cacería, acá claro que cada, cada vez que vas contando está claro el término cacería, que terminó con la vida de Rafael Nahuel, hoy a dos meses de ese cobarde asesinato en manos de prefectura, ordenado por un juez, en esto que vos bien decías, uno aprende supuestamente en esta democracia que hay un Estado de Derecho, que hay que respetar determinadas garantías, que de noche no se puede hacer ningún tipo de allanamiento, que a los niños no se los puede golpear, ni apresar, ni... ...todo lo que venís contando... ...es contra el Estado de Derecho... ...entonces uno se queda... ...como bien vos decías... ...uno queda como un idiota... ...porque uno dice... ...hay que respetar... ...hay que respetar... Y ...de repente ves que esto... ...es un atropello... ...y que no se respeta nada... ...eh... ...¿pudiste conocerlo a Rafael... ...en esos días que estuviste ahí? ...eh... ...sí, eso... ...tenemos la misma edad... ...los dos... ...eh... ...habíamos compartido... ...eh... ...mucho esos días... ...de hecho él... ...en el momento del primer allanamiento... ...no estaba en, en el lugar porque me había a hacerme mandados a mí me había ido a comprar tabaco y papel eh, de hecho cuando cuando a mí me liberaron Rafael eh, estaba afuera y me abrazaba llorando pidiéndonos perdón por no haber estado ahí para poder ayudarnos y esa misma noche Rafael fue con un par de lomo en más a, al lugar eh, a llevarle comida a los chicos porque los chicos habían quedado en la nada, con la poquita ropa que tenían de recién haberse levantado entonces fue muy fuerte también que se decían muchas cosas eh, como que Rafael recién se estaba reconociendo y Rafael tenía muy en claro el sentido de lucha estaba tenía muy en claro eh, por qué estaba ahí qué era lo que estaba haciendo, la importancia que tenía su prima, porque era su prima la machi eh, y y él en, bueno, en el entierro se vio muy fuerte. Eh, sus amigos del barrio, él venía de una situación muy vulnerable de, de lo que viven los pibes en, el, en los altos de Bariloche. Es la realidad. Eh, yo lo pude ver, pude estar ahí. Eh, él estaba tratando de recuperarse. También otra de las cosas que no se habla es de la, la forma, que se hace dentro de una comunidad, la parte de la cosmovisión, que eso es súper importante para poder llegar a entender a una comunidad no lo podemos hacer con nuestra cabeza occidental eh, y nada la, la, la, la salvación de Rafa y era estar ahí en, en la comunidad en la que no se puede beber alcohol porque entendemos que el alcohol fue un método de dominación en la que no consumimos ningún tipo de droga eh, en la que aprendemos autonomía aprendemos a generarnos absolutamente todo para poder vivir en armonía con el la Ñuquemapo eh, y eso él lo tenía bien en claro y esa noche antes de irse él me dejó su manta porque hacía mucho frío y y se fue eh se dijo muchas cosas y bien decís a la hora de compartirte de que cuánto tenemos que aprender desde la cultura ¿no? porque cuando se hablan de de las recuperaciones de territorio y en este caso con la cosmovisión nosotros aprendimos con Claudia acá lo que era el levantamiento de una machi digo aprendemos porque es eso uno no, no se da cuenta eh Trata de incluso de llevarlos a otros lugares donde uno quizás pudiera entender. Pero también se equivoca porque la cosmovisión mapuche es propia. Digo porque yo me acuerdo que con Claudia le decía entender al machi es como un mesías para la cosmovisión de otras religiones. Eh, sí, pero en realidad no, porque es un, una comunicación directa con la tierra que es nuestro sentido de pertenencia y ser. Entonces ahí empezaba a decir, ah no, mira es otra cosa más fuerte todavía. Entender la tierra no como terreno, como pertenencia. ...propiedad privada, que tengo este terreno... ...y que no me lo invada, y si propiedad privada... ...sino la tierra como nuestra verdadera forma de vida... ...hay muchas cosas por romper, ¿no? Irene, cada vez que vas mirando, leyendo... ...este... ...y, y, y a veces escuchando... Sí, sí, por supuesto... Eh, ...en realidad, bueno... ...es a lo que dedico mi vida, ¿no? Eh, ...a ir aprendiendo y e ir a generando autonomía en lo... ...en lo que puedo... Eh, es un trabajo de, de mucho tiempo porque la realidad es esa eh, yo soy una mapuche criada dentro de un sistema eh, lleva mucho tiempo poder desestructurarse en un montón de cosas y, y hasta empezar en, en pensamiento hay un montón de cuestiones eh, que no te enseñan los libros hay un montón de cosas que se vive en territorio que se ve hablando con abuelos y eh, Otro aprendizaje, ¿no? Otro aprendizaje completamente diferente. abuelos acá como... en, nuestra, en, en, en la urbanización es depósito en geriátricos, es este un problema para las familias y en realidad en una, en, la es la sabiduría. Uh -huh. sí, es otro, sí, es sí. otra cosa. Yo también, gracias a la Cosmovisión Mapuche, empecé a, cada vez que tenía contacto con mi abuelo, sentarme mucho más tiempo a respetar sus tiempos de narrar también, porque estamos acostumbrados a un tiempo de que, bueno, bueno, ya está, ya está, o, listo, prendemos la tele, y, o listo, o, tiene, o no puede haber silencio en una charla. Claro, sí, sí, sí, sí, sí, de, de mirarnos a los ojos quizás, hasta en esas pequeñas cosas que, que en las rutinas diarias o, o de la forma en la que fuimos criados, desde el abrazo, de, desde el saludo, eh, nuestro saludo se hace tomándonos de las manos y con un abrazo eh, y mirándonos a los ojos, que eso representa el respeto y la confianza. Como eh, es un gun, la buena palabra El kumera kisuan, el kiniera kisuan El buen pensamiento Son cosas que, que los abuelos dicen mucho Y que por ahí realmente entenderlos Y llevarlos a cabo es muy difícil Por más de que uno dice la buena palabra Y realmente podemos llevar la buena palabra Cada vez que hablamos Y esas son cosas que los abuelos transmiten eh, Con tanta naturalidad eh, Con tanto amor y ver cómo le brillan los ojitos cada vez que vos los escuchás y que vos los escuchás queriendo aprender eh, eso es impagable eso es realmente impagable eh, no solo de los abuelos sino de, de los niños de, de todo nuestro entorno nosotros no nos creemos más que que un árbol ni que ni que un río eh, por eso es que luchamos por eso por eso es que que nuestra vida vale lo que vale cualquier elemento natural Vamos a quedar acá charlando un ratito más, tenemos tiempo como para poder hacerlo y también bueno, quiero que me cuentes qué fue lo que fue lo que te movilizó y qué te va dejando de esta etapa de todos estos días, estos meses, estas horas de aprendizaje también para compartir con nosotros, incluso con aquellos que por ahí tienen ganas de, de patear el tablero y capaz que ayuda a animarse esto de la experiencia que vas viviendo. Airene eh, Tapia con nosotros hoy eh, en esta emisión especial, también charlando con ella y aprendiendo a dos meses del cobarde asesinato de Rafael Nahuela. Yo le decía recién a Airene, yo pensé que habíamos crecido como sociedad, casi como una inocencia de que bueno, eh, a partir de esto de que muchas veces se escuchaba eh, municipios pluriculturales, se escuchaba... Eh, desde el área de educación empezar a hablar de reconocer la, el Mapo y empezar a enseñarlo, digo, bueno, mira vamos creciendo. Incluso de ver cómo muchos comercios ponían nombre Mapo Zungún, eh, familias de amigos conocidos que iban poniendo también eh, y designaban el nombre, aunque en realidad nunca quizás nos educaron que el nombre dentro de la cosmovisión mapuche tiene que ver con otra cuestión, no tiene que ver con una elección de... Juan, Marcelo, Carolina o Selva Sino que tiene que ver con una situación de nacimiento De llegar a la tierra Que ahí es donde se designa el nombre Pero bueno, uno ya, insisto en esto eh, Inocentemente o, o de buena manera Que iba creciendo la conciencia Y reconocer Que eh, hubo una preexistencia que en nuestra zona eh, hubo quienes habitaron la zona hace mucho más tiempo que lo que conocemos nosotros como historia del bicentenario como quieras contarla y la verdad que inocentemente yo pensé que habíamos crecido en realidad en algún punto siento que la esperanza está lo vi en abril del año pasado a pesar de las rejas que pusieron en todos los edificios acá para recibir a lo que fue una marcha que concretamente venía a contar esto, a denunciar una ley de tierras que atenta contra cualquier mirada de la, la, la confundición mapuche, y fundamentalmente algo que después acá fue eso, puertas cerradas, y venía viviéndose a lo largo de toda nuestra provincia, si quisiéramos, si quisiéramos verlo como provincia, a mucha juventud y a mucho renacer desde ahí, y la esperanza está en eso, en estos eh, y en estas jóvenes que se van reconociendo y que van renaciendo. Pero, insisto en esto, trato de compartirlo porque eh, en algún momento y ahora veo todo lo contrario, ¿no? Sobre todo en las últimas horas, este acuerdo de fiscales para perseguir a las comunidades, que se da a conocer como un acuerdo estratégico para investigar la violencia de las comunidades, cuando en realidad cualquiera que piensa un poco sabe que no hay violencia en el pueblo nación mapuche. Adrián, te quería preguntar y quiero que, que me compartas ¿Cómo fue que te llega a vos esta necesidad de trasladarte hasta esta recuperación? Si fue porque sabías que había una gestación de, de machi que querías vivir eh, ¿Dónde nace? ¿Dónde está ese brote? Si bien en tu búsqueda sé, porque lo sé que siempre estuviste ahí aprendiendo y naciendo e ibas viendo, pero de repente estar ahí eh, en, en, en esta situación eh, Yo... Eh, sabía de, de la recuperación eh, eh, por un Lamuén, eh, ya hace un año más o menos, eh, después en un momento cuando estuve en, en Glumapu, en, en Chile, eh, también había había conocido a un Lamuén que me había hablado mucho de la machil que se estaba levantando, es que en realidad, por el peso y la importancia que tiene después de 130 años que se levante una machil, es como... ...demasiado fuerte y también era... ...tampoco se sabía mucho... ...en un primer momento... ...de hecho... ...cuando llegó el comunicado acá... ...de que la comunidad... Eh, ...el Afgan Winkumapu estaba necesitando ayuda... Eh, ...no solo en la lucha... ...sino eh, para... ...todo lo que conlleva la ceremonia... ...en la que se iba a levantar la machi... Eh. ...en ese momento estábamos... Eh, ...trabajando, nivelando... Eh, ...la parte donde se iba a hacer la casa... ...haciendo unos baños y eh, toda la, la vida que, que normalmente se le da a, a la gente de campo no a los paisanos comúnmente dicho que de hecho muchos abuelos eh, mapuches se, se refieren a sí mismos como paisanos que realmente es como un sinónimo para ellos uh -huh. de, de mapuche eh, aprendiendo en la agua de la zona también eh, la buena es eh, las hierbas las hierbas medicinales Eh... Cuando llegó el comunicado de, del, de, de la comunidad que estaba pidiendo ayuda, eh, no lo dudé. De hecho, no tardé ni cinco minutos en decir me voy para allá. Eh, y arranqué sola con mi mochila. Que de hecho Rafa me decía eh, que le sorprendía que ande sola. Y, y llegar con una mochilita y pasar la tranquera y Mari y mar y la mueven. Acá estoy para ayudar. Y Así y... tú llegas a, esa, a la comunidad. Sí. Las? Sí, yo no, no los conocía de antes. ¿Y qué recepcionás del otro lado? ¿Una bienvenida, un eh, por supuesto que hay eh, que tener, o sea, dentro de, de, de cada comunidad hay que tener mucho cuidado, ¿no? Sobre todo eh, en estos tiempos, por eso te claro. preguntaba. Digo, me imagino que como que por un lado Y ahí, ¿no? Como que te saludaban claro. que... Sí, sí, sí. Eh, sí, primero fue Bueno, el, el empezar a conocernos Saludarnos, por supuesto que Primero solamente en la entrada Para ver quién era yo eh, Bueno, ahí charlando de dónde venía A qué nos pertenecía eh, Qué lambones teníamos en común eh, ah, Como claro. para generar Esa confianza, ¿no? Pero Eso igual Habiendo una machi de por medio No es tan necesario Ella con mi arreglo todos los ojos lo sabe entonces eh, enseguida nomás eh, y aquí habla también porque hay algo que esto está bueno compartirlo ¿no? yo lo aprendí también si sí, eh, no sé qué, pero eh, esos enseguida observan que si la naturaleza también te está dando la bienvenida si se levanta un fuerte viento y se larga una tormenta la naturaleza está diciendo quizás que tu llegada no es tan clara no me, me, me insisto en esto sí, porque uno no se detiene en eso sí, sí, pero sí. es un aprendizaje comunicarse con la tierra si sí, son cosas que, que nosotros dentro de, la, de las comunidades estamos como muy pendientes todo el tiempo que generalmente en las ciudades no no podemos eh, no se dan porque no podemos en realidad eh, el esto del estar atentos a, a ver cómo en un momento cambió la dirección del viento porque cambió está cantando un pájaro andará alguien eh... ...en un montón de cuestiones... ...eh... ...hasta en, en el trayecto del agua... ...eh... ...la posición del sol... ...la posición de la luna... ...eh... ...que a la tiene la luna... ...que esas son cosas que... ...que de a poco los abuelos te van enseñando... ...eh... ...y que para nosotros son fundamentales... ...eh... ...la mayoría de las decisiones se toman en pos de la naturaleza... ...eh... ...como responde y... ...y bueno... ...mi llegada fue... ...fue un poco... ...así... ...llegás y empezás a compartir lo que era vos sabiendo igual que esta posibilidad de, de la machi, que además, también charlando con, con un amigo, me contaba que esa energía de conexión de la tierra a partir de la machi, ahí tiene que ser muy cuidada en comunidad, porque incluso eh, ha pasado en la historia de población mapuche de que Hay machis que han perdido su conexión por no hacer esto de manera comunitaria, por no hacerlo con esto, alejándose de la urbe, conectándose directamente, con el, se pierde. No, no es La machi, si bien es un canal de comunicación que abre la tierra, puede cerrarlo en cualquier momento si ve que ese canal no está generando lo que se debe generar. ¿Está bien así dicho? Sí, sí, sí, sí totalmente. Eh, por eso la, la urgencia y la necesidad de que la machi estuviera en territorio, justamente por todas estas cuestiones. Eh, ella tiene una conexión muy espiritual eh, con la tierra con todo el entorno en realidad con todo el ecosistema eh, y ella cualquier cosa ella es mucho más sensible de hecho por eso yo digo la gravedad de, del hecho de que a ella la hayan hecho comer tierra eh, espiritualmente ella es mucho más sensible mucho más receptiva que, que cualquier lamuen espiritualmente eh, Eh, por esta razón bueno tiene eh, es sumamente importante de que ella esté en territorio que eso era lo que no podíamos hacer entender de que ella necesitaba estar con sus instrumentos que habían sido se, se los habían llevado la, la policía también y no eso los querían devolver su platería que es de protección todas estas cosas que, que conllevan a la cosmovisión que no fueron respetadas ¿no? bueno de hecho la única foto que del procedimiento que se dio a conocer que fue la más popular que se le dan todos los diarios eh, es una foto que compartió la misma policía, Y la que sale en la foto es la machi, la machi que está esposada, y la machi es menor de edad. De hecho eso también se vio todo el tiempo, de que eh, ellos se sacaban fotos, se sacaban selfies con nosotros atrás, como trofeo de guerra. De hecho en el momento que bajaban la buenufoye, que estaba colgada en la entrada, festejándolo a los gritos. Eh... Cuando, ahí bien, trato siempre de compartir con aquellos que van escuchando. Dice, la platería no es eh, la cosmovisión que tenemos nosotros de adornos de bisutería Cuando habla de eh, instrumentos, no es esto de un instrumento como por ahí uno mira, sino que es una conexión y el kultrum es eh, una conexión muy fuerte. ¿No? Eh, ¿Está bien? Estoy tratando de tra sí, tratarlo sí, sí, para sí, aquellos sí. que van escuchando. Sí, sí completamente especialmente en una machi es como cualquier cosa que para un lamón es súper importante para una machi maxif maxificarlo eh, el doble eh, de hecho eh, tuvo que venir un machi de Gulumapu a, a poder ayudarla a la machi porque estaba muy débil eh, y estaba muy débil espiritualmente bueno por toda la situación no eh, mucho peor después de, de que mataron a Rafa y Y en territorio, bueno, esto que decías vos, eh, lo de lo del lugar, lo de los poniendo el lugar, las energías del lugar, las energías del lugar eh, era un lugar eh, virgen, un lugar sin sangre. Eh, también un lugar que recibió la sangre de Rafas, ¿no? Eh, no vuelve a ser lo mismo. Y para nosotros eso tiene mucho, mucho significado. También el hecho de que haya entrado tanto Wink al lugar Eh, que era algo que se estaba cuidando mucho eh, eso energéticamente cambia cambia mucho las cosas este porque no sé si te das tiempo a veces de detenerte de, de pensar ¿por qué hay tanto odio para el pueblo nación mapuche cuando en realidad debería yo te voy escuchando lo veo al chino acá que te va mirando eh, Mauro los que van entrando uno siente acá la, la, la radio cuando están escuchando cuando no ¿Por qué, en realidad, si deberíamos aprender tanto, lo primero que nos sale odio con el pueblo nación mapuche? Y yo creo que estamos tratando de intereses muy fuertes, estamos hablando de territorio. Eh, y creo que no solamente es contra el pueblo mapuche, sino en lo que hoy día es por Mapu, en eh, el territorio argentino eh, existían 38 tipos de etnias diferentes, también es eso borrarnos el discurso que nos impusieron de que existían mapuches y tehuelches o solo tehuelches y, y reconocer de que no solamente lo que le está pasando a los mapuches acá, también le está pasando a los com eh, y está pasando en todos lados porque la cosmovisión de la mayoría de los pueblos originarios es en contra del extractivismo, por esa razón nosotros no tenemos ninguna bandera política porque todos los gobiernos apoyan el extractivismo, por eso es que queremos generar autonomía Por eso es que, que tratamos de, de llevar esa vida eh, en, en mayor armonía y en equilibrio, el equilibrio que hablan nuestros abuelos, eh, que solo se da en territorio, ¿no? Que no, no se podría dar en una ciudad, porque en una ciudad, eh, imaginándose que viviendo en un departamento, qué tipo de huerta puedes llegar a tener, eh, cómo podés generar la autonomía si no tenés lo principal que es la tierra. la Entonces yo creo que... que el, el, lo principal, o sea, la principal eh, por lo que nos persiguen es eso, el, el querer eh, salir de este sistema, porque en realidad es eso. No sé si estamos gobernados por eh, por presidentes o... Por partidos políticos, claro, sino que en realidad... Claro, eh, manejados por empresarios, estamos manejados por el sistema capitalista de lleno. Cualquier persona que vaya en contra del sistema capitalista... Sea o no sea un pueblo originario eh, va a ser perseguido porque es lo que hoy en día maneja el mundo entonces yo creo que la mayor persecución es por ese en ese sentido mientras escuchábamos a, a portavoz en la música y, y teníamos la posibilidad de ir a un pequeño espacio publicitario me contabas de algo que te tocó vivir eh, y a veces uno escucha la frase de que por uno que se va Brotaremos muchos más pero en realidad vos te tocó vivir en la despedida de Rafael Nahuel eh, algo muy fuerte charlar con los amigos del barrio y uh -huh. vos, es, vos eras una compañera de la comunidad y los chicos que te contaban eh, Bueno en el momento de porque se habían dicho muchas cosas ¿no? como decía hoy que Rafa recién se estaba reconociendo, ...de que Rafa no sabía bien lo que estaba haciendo ahí... ...como que también... ...eso, ¿no?... Que, ...que le habían llenado la cabeza y que... ...y en realidad yo por todo lo que había podido hablar con él... ...él la tenía muy clara... ...y eso también me lo, me lo demostraron sus amigos... ...sus amigos del barrio... ...de, de Los Altos de Bariloche... Eh, ...que viven en situación de riesgo permanente... Eh, ...en el momento del entierro de Rafa... ...que también eso fue otra... Eh, ...analizar... Eh, ...nosotros... Eh, no podemos llevar un entierro como Mapuche si sí, o si sí lo tenemos que hacer en una atabuel que tiene una cruz católica eh, y en ese momento en que estaban todos sus amigos al, alrededor del cajón y nosotros haciendo una ronda alrededor de, de ellos eh, ellos entre lágrimas decían Rafa era Mapuche Rafa nos hablaba siempre de eso y, y esta la vamos a seguir por vos Rafa eh Y, ...y de eso no me voy a olvidar nunca más... ...porque lo vi súper literal... ...la profecía, es el marichuó... ...que el, por cada uno que caiga 10 se levantarán... ...de hecho sus amigos hoy en día están en territorio... ...y, y eso se ha visto con, con cada hermano que ha caído... ...la profecía se cumple... ...y se va a seguir cumpliendo... ...porque cada vez hay mucha más gente... ...mucho más despierta, interesada en, en reconocerse... ...en preguntarse de dónde, de dónde se viene... No solo, como decía hoy, no solo en Mapuche, sino de, en todos los sentidos. Eh, desde el que vino en barco también, ¿por qué llegó mi abuelo acá? ¿Qué vino a hacer? Eh, de hecho yo en mi historia también, yo también diciendo de, de genocidas. Eh, de, de cada lugar también, ¿Qué, ¿qué era Viedma? ¿Cómo se fundó Viedma? ¿Cómo se, cómo se fundó General Coneza? A mí me toca muy de cerca eh, que yo soy de allá y... Eh, y de preguntarse los pueblos afros de en todos los sentidos de dónde venimos para saber a dónde vamos no y también para, para eso para para recobrar bueno en este caso eh, por mi parte no la cosmovisión de mis ancestros que fue que fue sacada ¿no? que, me, que me la arrebataron y hoy en día eh, creo que hasta soy la primera en general con esa no en reconocerse y en estar en esta lucha sabiendo que en general con ese descendientes de Sayueque hay descendientes de apellidos muy, o de loncos muy, muy fuertes, eh, y nada, y hay mucho por hacer también, ¿no?, porque no solamente es la vida en, en el territorio y lo que uno hace por sí mismo y por y por la tierra, sino por lo que hace por sus lamuen, por la gente, por estos pibes, los que estaban en los altos de Bariloche, por los que están acá, por los que están en en los barrios marginados, porque es eso, la mayoría de, de, de los mapuches o de, de los descendientes de pueblos originarios que que fueron que sacaron sus tierras, hoy en día viven en los barrios marginados de, de cada ciudad o, y, y sin poder reconocerse, sin saber que la tierra tiene todo para darles. Y eso, sacarse el, el, el que es realmente ser pobre. Si viviera en el campo y trabajar la tierra y, y vivir esa vida tan sana, y tan pura, tan plena, es ser pobre. ¿Cuál es, ¿Qué fue lo que nos impusieron? ¿También desestructurarnos de, de eso? Aileen Tapia estaba charlando con nosotros hoy, a dos meses del cobarde asesinato de Rafael Nahuel. Ella estuvo en, en la recuperación, lo conoció Rafa, nos ha venido contando eh, todo lo que ahí se vivió, todas las irregularidades y atropellos que hubo en este supuesto Estado de Derecho nos vamos a quedar acá un rato más charlando con ella tenemos que ir a ver qué pasa por la matria grande mirando también lo que está pasando en Brasil me quedo con algo que a medida que vas charlando de aprendizajes que he tenido eh, porque hablas de General Conesa estamos hablando acá ciudades que cuentan una historia a partir de fuertes el fuerte del Carmen el fuerte de General Conesa eh, y en realidad quizás deberíamos pensar que antes de los fuertes hubo otra fortaleza que teníamos y que la historia este hay que aprender a leerla más allá de lo que nos tratan de imponer, ¿no? con supuestas fechas de creaciones de ciudades que nada tienen que ver con eh, la, vita, la habitabilidad del mismo. Y me acordaba de cómo, por ejemplo, en la posibilidad que tuve gracias a ayer, que es lo que vamos a escuchar ahora también, eh, de estar en Ecuador, ver cómo eh, mucha iglesia católica se hizo a, a arriba de lugares de ceremonia, de en ese caso en Ecuador, del de pueblo quitucara, la iglesia fue se eh, destruyó el lugar de ceremonia y se ponía arriba una iglesia católica. Eh, por eso también eh, todo esto que se generó con la llegada del Papa a Chile, con esa situación de hasta dónde se puede creer y hasta dónde hay un perdón real y hasta dónde no en realidad de, la complicidad todavía hoy continúa. Bueno, eh, por suerte también tenemos eso, no la posibilidad de mirarlo, analizarlo y de entenderlo. Eh, nos vamos a ir a, a la matria grande... A ver cómo está la situación de Brasil, me imagino también Y vamos a seguir acá aprendiendo en esta mañana Agradeciendo la posibilidad que tenemos Quiero que escucharla cantar Y quiero que ustedes también la escuchen cantar Así que acá con los mates que ha hecho el Chilo Que no le he dado palabra en esta mañana El está acá <risa> con buen día, nosotros Pucho, buen, día. <risa> buen día, dice pero, eh, Desde hoy que está acá con nosotros compartiendo el estudio En esta mañana de radio A dos meses del cobarde de asesinato Rafael Nahuel eh, Nos estamos permitiendo esto Analizar, charlar, dimensionar Entender y aprender